Proverbios capítulo 5 Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. ¿Por q u e los labios de la mujer extraña destilan miel? Y su paladar es más blanco que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de é l y a tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura.